「パ i c ラ z Y las intenciones de cada corazón. La palabra de Dios es viva, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos f i l d o s Las damas. No sobre conmigo, la palabra de Dios es viva, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos mil. hilos Y penetra hasta la división del alma y del espíritu. Y disiene todos los pensamientos y las intenciones de cada corazón. ばあ a ゃんてけ espada パーラーでよせんばいばい。 Te la pasarán, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Firme su palabra. Amén. Gloria a Dios.